50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, berisso y Ensenado, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 18 de junio. Docentes bonaerenses se manifestaron en La Plata contra la presencialidad. La segunda jornada de presencialidad en las escuelas de La Plata estuvo marcada por una caravana de docentes nucleados en su teva multicolor. La actividad se dio en el marco de un paro de 48 horas en el que rechazan la vuelta a la actividad en los establecimientos por considerar que no están en condiciones estructurales para hacerlo. La medida de fuerza para reclamar que siga la virtualidad en el dictado de clases se complementó con la retención de tareas en los lugares de trabajo y la realización de asambleas para definir los pasos a seguir, las cuales arrancaron el miércoles. La municipalidad ofrecerá una jornada de vacunación antirrábica en Arana. Con barbijo y respetando el distanciamiento social, la comuna invitó a las familias de la zona a acercarse con sus mascotas al predio ubicado en 9 y 630, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. La directora de zoonosis Paola Miseli, comentó que es importante destacar que la vacuna antirrábica es la única forma de prevenir la aparición y propagación de enfermedades y es obligatorio en perros y gatos a partir de los tres meses de edad. Luego, una vez por año, se debe aplicar durante toda la vida del animal. Cabe recordar que los vecinos deben acercarse llevando a los animales con un método de sujeción confiable, perros con correa y bozal en caso de ser necesario, y gatos en una transportadora, mochila o bolso. Un servicio que informa más acerca. Pesos de una cárcel de La Plata fabricaron tapabocas y los donaron al Hospital cestino Detenidos de la unidad 9 elaboraron y donaron 300 tapabocas para el Hospital cestino de Ensenada que fueron entregados este miércoles en el Nosocomio. Se trató de un emprendimiento enmarcado en el programa Más Trabajos, Menos Residencias que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires según se explicó con el sobrante de tela de 1800 kits sanitarios que los internos confeccionaron y entregaron a otras instituciones anteriormente se realizaron los 300 tapabocas el cielo está nublado en la región la mínima para hoy es de menos un grado y la máxima de 11 nos encontramos en la próxima emisión un servicio informativo de la región